Sin más, Sin más noticias, presenta la 17 Conferencia sobre VIH-Sida. El Sida no es solo un problema de salud, sino de justicia social y de equidad, afirmó la vicepresidenta primera de España, María Teresa Fernández de la Vega, quien anunció un apoyo de 10 millones de euros para el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida. En su discurso, pronunciado durante la inauguración oficial de la XVI Conferencia Internacional sobre VIH-Sida, la también ministra de la Presidencia Española señaló, Donde mirada, SIDA desigualdad. Desigualdad social, económica, sin duda, pero también desigualdad de género. Según datos de、naciones、Unidas, fijamos encontraremos correlación social, económica, pero género. Naciones naciones... nuestra una entre sin también Según en quiera que estrecha aquellas y El de a los Además, señaló que el SIDA es producto de la desigualdad social, económica y de género. Asimismo, hizo hincapié en la discriminación y la falta de información que padecen las mujeres, quienes cada día son las más afectadas por el VIH-SIDA, informó Miriam González de Radio Simac.